Muchas gracias Enrique. Eh, pues tenemos todavía un 15 minutos más o menos para comentarios, preguntas y pues empezaríamos, pues como siempre, ¿no? yo creo, eh, preguntándoles a, abiertamente a alguien si tiene eh, algo que, que decirnos y si no ya nos iríamos por niveles a ver qué nos comenta. ¿Alguna pregunta en particular sobre la presentación, sobre el tema? Creo que mencionaste en la primera parte de tu presentación alguna relación entre la melatonina como hormona principal de regulación de los ritmos biológicos y todos estos marcadores biológicos que se están estudiando. Pero te quería preguntar si han considerado evaluar directamente a la melatonina como una hormona principal de regulación y la participación que podrían tener con todos esos otros factores. Sí, no lo, no lo hicimos, pero sí lo consideramos como una cosa importante, no solamente la parte de la melatonina, sino los ritmos que mencionamos cortisol. Y además, una cosa importante es que cuando hicimos las pruebas no tomamos en cuenta, o al menos no registré, la hora en la cual se tomaron los estudios, se, tomó, se aplicó el cuestionario, y creemos que creemos son variables que tenemos que tomar en consideración para seguir estudiando los fenotipos del pacientes afectivos. Adiós. Yo quiero felicitarlos porque está muy bonito el trabajo y quería preguntarte, ¿hiciste casos y controles aquí no. en el instituto? No, solamente pacientes con trastorno apresivo mayor. Ay, y este, ¿No tienes alguna, alguna inquietud para ver si había diferencias étnicas de casualidad entre un grupo y otro? Tomando en cuenta que la etnicidad hace que haya diferencias en la frecuencia de las variantes. Si, sí, si tomamos en cuenta esta parte del grupo étnico en la población mexicana, sabemos que el 70% de los mexicanos pertenecen al grupo mestizo, aunque hay dos grupos además de los indígenas y eh, bueno, otros grupos, y tomamos en consideración que los fletos fueran eh, mexicanos por al menos dos generaciones y pues mestizos hasta donde pudiésemos eh, averiguar, ¿no? Todos fueron mestizos hasta los que estudian ellos mismos y por los artecitos que pudimos investigar en dos generaciones previas, sin datos ni de indígenas ni de gente extranjera. Fue linkada cosa que pudimos crear al respecto. Pero les preguntas directamente, esto te lo digo porque es un problema general, no es algo de tu trabajo. En general tenemos este conflicto en México. Porque el que ellos te digan que son caucásicos o mestizos o lo que sea no quiere decir nada. Sobre todo porque mucha gente confunde. Por ejemplo, te dicen, es que todos mis abuelos eran blancos. Y Eso no quiere decir nada. O al, También hay este, algunos que piensan que por ser moreno ya fuerza tiene que ser indígena cuando lo de a lo mejor tenía genes de dos años. Yo solamente preguntamos si veo dos generaciones de mexicanos traidos antes. ¿Vas a aumentar la muestra? Con pura depresión Es que nosotros vamos a analizar También estos genes en bipolar Entonces me gustaría platicar Con ustedes, está muy interesante el proyecto Y qué bueno que lo estén haciendo gracias. Y felicidades porque Manejas bastante bien lo de la genética Yo creo que has conversado muchísimo Muchas gracias. A los recientes de primer año ¿Dónde andan? Se escondan <risa> Comentario acerca del trabajo de su compañero, ¿qué les parece? ¿Cuál es la eh, idea? Eh, yo creo que es muy importante aquí para las eh, generaciones que se están eh, formando, ya eh, a partir de algunos años sobre todo, eh, ver ¿no? la calidad, y no lo digo porque participamos en estos trabajos, pero digo en general, ya la calidad y el eh, nivel de, de los esfuerzos que están haciendo en las tesis de, de especialidad. Eh, Creo que es un excelente ejemplo. Entonces, eh, ¿me gustaría algún comentario? Bueno, me pareció que sí fue muy buena eh, exposición y, y muy buen trabajo. Lo que tengo, bueno, unas dudas acerca de, sobre el, el quién que escogieron, si se basaron en, en estas otras publicaciones, las que mencionaron, para poder escoger o cómo sospechaban este fuera un gen reloj y, y si valdría la pena, por ejemplo, estudiar síndromes genéticos donde se pueda, donde se vea que está invertido, por ejemplo, el ciclo y se pueda ver otros candidatos para genes reloj. ¿Cómo pusimos este gen? No supusimos que era un gen reloj, así ya está de hace tiempo. Y en efecto nos basamos en los estudios que ya presenté básicamente para eh, tratar de asociar esta variante en este gen en particular con esta característica. Sin embargo, no fue el único gen que escogimos, eh, no solamente, ahorita solamente tenemos datos al respecto de ese gen CLOCK, pero también vamos a analizar a, a dos genes periodo, que son como la siguiente parte de la cadena y potencialmente en algún momento les daremos a conocer esos resultados. ¿no? Además de que también tenemos planeado hacerlo con algunos otros, digamos, sistemas efectores como podría ser la serotonina así fue como lo elegimos aquí nada más yo quisiera añadir un punto a lo que acaba de decir Enrique Es una buena pregunta en realidad eh, se extendería como por qué escoger a esos genes como candidatos en un trastorno en un problema particular yo diría que la respuesta es un poquito desgraciadamente eh, eh, pues decepcionante en cierta medida ¿por qué? porque en realidad muchos de estos genes Eh, aunque perfectamente conocemos cuál es su estructura y, y muchos, en algunos conocemos, como en este caso, ya aspectos funcionales. Eh, para otros, en los que también ya se conoce, desgraciadamente no, no tenemos la información, no se ha publicado, no se ha descrito. Aspectos de variabilidad, acuérdense que en estos estudios lo importante o lo fundamental es tener variabilidad genética descrita para poder usarla como marcadores en estas relaciones de asociación o de ligamiento como tal para algunos como decía ya Enrique Claude, per, este, y algunos otros que por ahí se me olvidan ahorita en este instante tenemos esto perfectamente tipificado seguramente lo más probable es que en el curso de los próximos años o, o meses pero vamos a encontrar mucho más información, más variabilidad algo, algo que debemos de hecho empezar a hacer de manera interna eh, que nos va a permitir tener ya un panel mucho más amplio de posibilidades Acuérdense que aquí, y eso ya va a hablar un poquito de lo decepcionante, en una de las grandes críticas de los trabajos de genética molecular en cualquier trastorno, particularmente en psiquiatría, es que estamos apostando por uno de una variedad muy grande. Son 25.000 genes, son millones de variantes encontrar la que en realidad está verdaderamente asociado sea, es muy complicado, ¿no? Y hay otras estrategias que, que, que valen la pena. Segundo, rápidamente, para, eh, hay un problema en el comentario acerca de, la, de las diferencias que nos decía eh, de la doctora Díaz, que son importantes en términos de, la, de, la, eh, de los grupos de, de población que se estudian, ¿no? No es lo mismo estudiar a los italianos del norte que a los mestizos mexicanos del Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? Yo aquí sí quisiera yo eh, pues añadir que, afortunadamente, y ese es un, un punto que yo creo que en el curso de los próximos meses vamos a estar aquí discutiendo un poquito más ampliamente, eh, pues vamos a tener y a contar con este famoso panel de la diversidad genética del mexicano, que nos va a permitir, en principio, en teoría, poder tener ciertos marcadores que son de, relativamente específicos para grupos de población, y que nos van a permitir separar precisamente o, a, o, a, o añadir a, a, a, a la exploración que a veces se hace simplemente de preguntarle de dónde provienen sus padres y abuelos, cuál es la, el, el, la ascendencia que tienen, de poder en un momento determinado tipificar algunos de sus marcadores y entonces asegurar realmente la homogeneidad de los grupos. Claramente en los estudios que está, el estudio publicado hace un par de semanas en el FINAS del, del Instituto de Medicina Genómica se ve que la gente de Sonora y la gente de eh, del norte del país tienen variantes que no se comparten con las gente por ejemplo de Veracruz o de, o de o del sur de la de la República, ¿no? Entonces quiere decir que no somos iguales en ese sentido y eso es algo normal, es parte de la realidad de la población, perdón bueno dos preguntas, este hablabas por ejemplo de esta eh, como característica de ser matutino o vepeltino Y eso podría ser como un rasgo este, dentro de lo normal, es determinado por el genotipo. Y una pregunta más, ¿es cómo hipotetizan ustedes o cómo podría ser que esto impactara en la gravedad de la depresión? ¿O impactaría como en la gravedad o en la aparición? ¿Es como forzar el sistema? Sí, en efecto, eh, una de las limitaciones que tenemos nosotros es que solamente medimos el genotipo durante el episodio depresivo, entonces... Queda la duda de, bueno, esos objetos en realidad son vespertinos o en realidad están deprimidos y pareciera ser vespertino. Hay un estudio ya previo que indica que, este, que, no está, que esta característica no es dependiente del estado, sino que es un rasgo y que no cambia, eh, que no cambia a lo largo del tiempo. Sin embargo, no es un estudio que, es, que sea prospectivo y entonces no nos permite determinar si ese rasgo o esa característica hay, eh, cambia con la presencia de un episodio depresivo. Digamos que hasta donde sabemos es un rasgo, pero no podemos estar completamente seguros. Y la siguiente cosa es cómo creemos que está impactando eso. Pareciera que en efecto es forzar el sistema a adaptarse. Y que esos sujetos que bueno, son vespertinos y entonces tienen una menor calidad de sueño al tener que eh, forzarse a actividades matutinas, y entonces terminan por tener problemas sociales y además problemas eh, endógenos, digamos, asociados, y que esto los pone aparentemente en riesgo de tener un episodio depresivo mayor, y cuando lo tienen, con mayor severidad y mayor dificultad para regresar al ciclo normal. Alguien más. Francisco, por favor, doctor, de la Peña. Tengo oportunidad de leer el artículo de Serrati del el 2003, y el que estaba por publicarse eh, tuyo, de Journal of Affective Disorders, y tengo una pregunta para cada uno de ellos. En el artículo de Serrati, bueno, señala esta variable que es CITC, los genotipos CLOCK pueden estar interactuando en pacientes tanto bipolares como depresivos, pero especialmente para trastorno inicial y trastorno intermedio. Entonces, yo no sé si valdrá la pena depurar las muestras considerando esto sobre todo para tu estudio. Y la otra es que él precisamente lo que tú acabas de decir en la respuesta que le diste a tu compañera, él decía que podría haber algunas, algunos sesgos, ¿no? Por ejemplo, que pudieras estar tomado hipnóticos y entonces no pudiera saber si lo estaban haciendo o no. Porque incluso hay gente que toma hipnóticos por muchos años. Y al hacer una evaluación retrospectiva, entonces pues también tienes otra, otro sesgo al respecto. Y la pregunta que tengo que hacerte de tu artículo tiene que ver que, aunque me quedan claros los tres grupos, el indiferenciado de la mañana y el de la tarde, ¿hay un momento en tu artículo en donde juntas los de la mañana con los indiferenciados? En el análisis. Primero, no, este, con respecto al estudio de los dos reti, en efecto, la población que estudiaron eh, era población que, aunque al inicio era virgen de tratamiento, cuando le dio el seguimiento permitieron durante el tratamiento que se les diera menos bromacepan, si no me acuerdo, es solamente un tipo, pero y además el 80% de la población tenía eh, una benzastefina, entonces en efecto es una limitación del estudio. Si en cuanto tratamos de controlar esto, incluir pacientes sin tratamiento y con al menos cuatro semanas sin tratamiento farmacológico, pues queda la duda de qué tanto, digamos, podría estar haciendo impacto en el sentido longitudinal. ¿no? Una de las grandes limitaciones, digamos, que yo veo es que sea transversal ¿no? y que no nos permite ver la realidad. Como la permanencia tanto del cronotipo como cómo están mejorando con respecto a los con tratamientos. Y en la otra parte... Sí, en la parte de tu estudio, aunque haces el análisis siempre de los vespertinos, los matutinos y los indiferenciados, cuando hablas del análisis estadístico, señalas que vas a juntar los de la tarde y los indiferenciados con un N79 y los de la mañana con 21. Sí. Eso lo hicimos con la finalidad de poder apreciar una diferencia con respecto a los matutinos por la, por la N que tenía. Claro, pero... ¿No está un poco sesgado eso también? es una estrategia estadística. Pero si te fijas, cuando, o sea, tú lo señalas, pero algunas diferencias, por ejemplo, en la tabla 3, que señalas son muy parecidas, pero hay algunas en donde sí hay una diferencia significativa entre los dos grupos. Entonces, yo también creo que ahí podría haber un sesgo. Y, ulti y el último comentario tendría que ver con eh, la forma en que establece el diagnóstico de depresión bipolar. Hay una gran variabilidad en los diagnósticos de tu consulta, porque... Eh, aunque sean muy asertivos los residentes de segundo, tercer año o cuarto año que estén ahí rotando, siempre es un grupo muy heterogéneo. Entonces, y aparte, los, los instrumentos como el mini dan muchos falsos positivos. Aunque tal vez lo confirmaste con la escala de Hamilton y todo lo demás, yo creo que convendría tener una segunda evaluación por un experto, ¿sí? en donde pudieras tú confirmar los diagnósticos y hacer lo que se y en su investigación, en donde dos evaluadores independientes pueden confirmar el diagnóstico. Entonces le da mucha más fortaleza metodológica de investigación. Y finalmente, pues felicitarte, me pareció una extraordinaria presentación. Okay. Gracias, doctora López Obrador, por su comentarios. Yo tenía una, una pregunta, nada más sobre bueno, a tomar la depresión como, como eso, como un fenómeno aquí más o menos se está tratando de desglosar la depresión melancólica. Que eh, en tu artículo se menciona, pero ¿cuál es la tendencia? A ver, como la depresión melancólica y la relación con los genes GLOB, ¿qué opinas sobre eso? No, no es necesariamente justamente una de las limitaciones que tenemos es al haber utilizado el MINI, aunque no todos los pacientes evaluaban con el MINI en la pre-consulta, nos corroboramos y personalmente hicimos todos los MINI para tratar de corrobar el diagnóstico. Pero al ser altamente sensible y poco específico muchos pacientes nos trataban con síntomas melancólicos, que fue lo que estamos reportando. Y solamente lo reportamos, no creemos que clínicamente esos pacientes necesariamente tuvieran lo que conocemos como una persona melancólica, pero al salirnos en el mini nos vimos obligados eh, pues, a reportar lo que encontramos. ¿no? Entonces no parece que no necesariamente hay una relación entre lo melancólico y los fenotipos en este momento. Bueno, nada más, nada más comentar, eh, digo, eh primero felicidades, pues ojalá que este pues eh, pronto tuvimos la oportunidad de estar presentando trabajos propios de aquí del instituto así de como como este lo está haciendo el día de hoy eh, por otro lado nada más eh quería comentar bueno eh cada vez se va entendiendo mejor la la importancia de precisamente los ciclos circadianos sobre eh manifestaciones de los trastornos principalmente de varios trastornos mentales pero principalmente los trastornos afectivos incluso empieza A generarse como una tendencia, hay un autor que este año acaba de proponer entender, por ejemplo, los trastornos afectivos desde tres dimensiones, desde precisamente la dimensión de, la, de las alteraciones en los ritmos circadianos, una dimensión más cognitiva y de inestabilidad afectiva, y la otra dimensión que sería la relación de estas dos primeras dimensiones con su traducción en padecimientos o comorbilidades médicas. Y, este, y bueno y sobre de eso sobre la interconexión que tiene principalmente la disrupción de los ciclos circadianos sobre el resto de las, sobre estas dos dimensiones conceptualizándolo así pues entendemos pues que estos eh, genes CLO eh, su trascendencia respecto a la parte clínica va a ser mucho más importante tal vez de lo que estamos este, viendo actualmente apenas el año pasado se descubrió que por ejemplo los adipositos tienen receptores para melatonina y que esos adipositos responden respecto a la a a, a la señalización melatoninérgica eh, o más bien la, la señalización melatoninérgica le dice a la a, a la insulina a las células beta este Langerhans de, de, de, de, de pancreáticas cuándo deben de producir insulina o sea son parece ser las mar, los uh, marcadores principales para la la la liberación de insulina Después esta insulina va y le dice al adipositor, que tiene este, también eh, eh, relación o señalización con receptores melatoninérgicos para poder decidir cuándo va a producir la leptina y así este, pues mandar toda la señal para por ejemplo el control del apetito. Y no solamente eso sino también regulación de algunos eh, otros factores como la regulación de la tensión arterial a lo largo del de día también dada por, este, en parte por la señalización o la batuta. De los marcapasos biológicos, esto al parecer pues, se traduce pues, en las comorbilidades este, médicas que ya conocemos son más frecuentes en los trastornos afectivos y por otro lado pues, en las alteraciones clínicas que vemos como parte de estado de estos trastornos afectivos. La otra eh, área que parece que nos va a arrojar mucha información es cuando establezcamos la relación de los cronotipos con los temperamentos afectivos propiamente porque este digo, va a ser como el sustrato neurobiológico de gran parte de lo que entendemos como el temperamento el, el temperamento este afectivo en sí entonces este bueno pues de nuevo felicidades Gracias. y en el caso de que te llaman para eso sí le pareciera que el, el sentido en el, donde caminan los genes de lobos es hacia de ser los grandes orquestadores de nuestros sistemas de ritmo y okay. calles yo creo que vamos a dejarla aquí perdón porque ya estamos pasados de tiempo, entonces yo les pediría que en todo caso lo, lo dejáramos para el pasillo ¿qué? Muchas gracias eh, buenos días a todos